Tuvimos una muy buena reunión con la conducción de la Unión Industrial. Hablamos hablamos básicamente de cómo encarar el futuro. Tenemos un diagnóstico muy parecido sobre el presente y creo que tenemos eso lo puede decir Miguel para no usar no poner en palabras a los industriales lo que yo sentí, pero sentí que tenemos un mismo ideal, la misma vocación de recomponer la industria, de entender el problema de la industria en el interior del país. Yo estoy muy muy comprometido con la idea de que la Argentina se federalice realmente de una vez por todas. Así que yo creo que fue una reunión muy productiva, me llevo muchas inquietudes y, y quedamos en seguir hablando. Muchos puntos en común, yo creo que tenemos una visión muy parecida sobre sobre la argentina pero eso de, debería decirlo Miguel porque pero es lo que yo sentí él habló de, de la mirada futuro del tema de la, de la productividad o sea de Él tiene una, lo escuché cuando estaba hablando acá también, que tiene una mirada muy similar a lo que nosotros estamos pensando, o sea, de que esto es agro, servicios y, y, y industria, no es un solo sector o el otro. No hablamos específicamente de reformas impositivas ni ningún otro tema. Le sí le entregamos, lo mismo que vamos a hacer con los demás candidatos, le entregamos Eh, el, el, lo que nosotros habíamos armado, eh, de, de lo que nosotros estábamos pensando o las medidas eh, eh, que, ten, que se deberían tomar en un futuro eh, gobierno.